I te la lleva entera también Cuidado. oye, la tremenda tonga de fruta me dieron hoy, son especiales, llegaron de Mayarín, vienen de Camagüey, de Matanza, de Villa Clara y de Pinar, si tú quieres alguna, empecé a revisarla, empecé a tocarla, dice marido, cuidado, compadre, que aquí que la toque se la tiene que llevar, si pica, la pica, pica te la lleva entera, si tú la picas, Die gaan